De la provincia de Buenos Aires, algunos cercanos, otros quizás que no tanto, sé que hay gente del 5 de mayo, de Dragado y de Bolívar, por los premios que hemos entregado. Saladillo, digo Saladillo porque no fue el intendente, Saladillo ayudó a nacer al golf club de nuestra ciudad, hace poquito cumplió 25 años de vida y creo que con un desarrollo institucional muy significativo. Antes nuestros golfistas iban hasta Parqué, algún otro lugar donde tenían un espacio adecuado para poder jugar al golf. Empezaron sobre la ruta nacional de 205, en un que era muy chico. Nos plantearon la necesidad de tener este, una cancha de características distintas para que se pudiera jugar al golf, como seguramente hoy jugado en Saladillo. Y bueno, desde aquel momento lo hemos acompañado y junto con ellos hemos hecho esto que ustedes han visto ahora y creo que lo de hoy es una prueba de que este deporte apasiona por lo menos a una parte importante de las comunidades de donde provenimos y creo que el Estado municipal, los estados municipales deben estar acompañando a todas las expresiones de este deportiva. No hay expresiones deportivas, hay expresiones deportivas que la practican los habitantes y cuando la practican los habitantes el Estado Municipal tiene que estar acompañando independientemente de la condición económica de quien la practica. Por eso este, nosotros hemos apostado este, muy fuerte al desarrollo de toda la disciplina deportiva en Saladillo y lo seguimos haciendo y también, porque ustedes comprenderán los que practican el golf, Y a veces apoyar a determinados deportes, a los intendentes, se nos pone un poco complicado. Pero en este caso, este, nunca hemos estudiado, no hacemos el cálculo electoralista si nos suma o nos resta voto. Yo creo que le suma a una ciudad tener emprendimiento de esta naturaleza, como en el caso del golf. Y por lo tanto lo estamos apoyando. Este es un valor, este de carácter no cuantitativo, sino además cualitativo, la importancia que le da. ...a una ciudad de tener un campo de golf como el que tenemos. Sé que hay... ...campos de golf muy importantes... ...en el país... ...y en la provincia de Buenos Aires. Recién estábamos hablando aquí... ...y a qué me voy a dirigir específicamente para los saladicenses. ...no conozco... Eh, ...25 de Mayo, este, Bolívar, Hidragado... ...en lo que hace a campo de golf en que se refiere... Eh, ...conozco el de acá... ...y creo que los golfistas saladicenses y junto con el Estado Municipal, junto con el conjunto de la comunidad de Saladillo, tenemos que acometer este un gran desafío. Creo, le digo a los amigos, llevamos 25 años para cuando, no el, las bodas del Playa, y voy porque falta mucho, pero creo que en 10 años, en la propuesta de 10 años, tenemos que tener el mejor Clubhouse de la provincia de Buenos Aires. Ese es el desafío, ese es el Este es el desafío, ese es desafío, es desafío es un desafío de carácter este colectivo, porque un poquito lo pone cualquiera, media cuadra de asfalto la pone cualquiera, por eso yo digo que hay que ayudar a la institución, a veces discuto con algunos amigos cuando me dicen, che, para qué gastar planta, este, tirar plata en las instituciones? No tiro dinero en las instituciones, invierto en las instituciones, en todas las instituciones la para Por esto termino, por esto termino, una vez leí una frase que me impactó, que es el planificador de la ciudad de Chicago y que la expresó en 1908 un arquitecto llamado Daniel Burnham. dijo no formuléis planes pequeños porque no tienen la magia suficiente para agitar la sangre de los hombres, por lo tanto... Todos mis planes son grandes y los planes de cada una de las instituciones de Saladillo y de la región tienen que ser grandes. Y cuanto más grande, mucho mejor, porque los sueños tienen que ser tan, pero tan grandes como para que no los perdamos de vista mientras intentamos alcanzarlo. Muchas gracias por haber participado.